Como es tradicional, en los primeros días de cada mes tenemos la avalancha de datos o las publicaciones de datos <coughs> que hacen las distintas instituciones estatales, concretamente Instituto Nacional de Estadística, sobre los datos de Uruguay de los meses anteriores. <coughs> eh, concretamente, el Instituto Nacional de Estadística publicó en esta semana el IPC, la avalación del IPC eh, del mes de mar abril, perdón, y a su vez publicó también la semana pasada, se llama una semana, los datos de empleo del mes de marzo, del 2021. Y lo que encontramos en materia de inflación es que por primera vez desde hace bastante tiempo la inflación cae por debajo del 7%. Recordemos que el Banco Central está poniendo como rango meta de la inflación entre el 3% y el 7% anual, bueno, luego de varios meses, la inflación cayó por debajo del 7%, 6,76% en los últimos 12 meses, porque en el mes de abril el, el, el índice de precios al consumo varió solo 0,5% en este año 2021, en comparación con lo que aumentó el año 2020, que fue un 2%, o sea, cuatro veces más el año pasado que este, que se debe básicamente a que en este mes de abril, abril del año 21%, no ajustaron las tarifas como si lo hicieron en abril del año pasado. Entonces, cuando comparamos año a año, esto es una bastante común en estos meses, cuando comparamos algo con respecto a un año anterior, una diferencia importante, bueno, vemos que eh, las variaciones son también importantes. De hecho, de este 0,5% de la variación de abril, que se amolda más a lo normal, a lo más normal que deberíamos de tener, eh, la mitad de, de este aumento se lo están llevando alimentos y bebidas y transporte concretamente el caso de transporte por el aumento de el boleto del de transporte urbano y suburbano y alimentos y bebidas por los distintos rubros, carne básicamente y otros rubros más que están vinculados a la canasta de consumo. Mientras que los factores que más habían aumentado el año pasado como comunicaciones, caso concreto de la tarifa de antel o vivienda con la tarifa de UTE, este año prácticamente no aumentaron alrededor del 0%. Y eso es lo que está generando esta caída este importante de la inflación. La pregunta es qué va a ocurrir ahora en más. Los distintos analistas han mencionado que esperan que la tasa de, de inflación se ubique en el entorno al 7 y 7,5%, o sea, a, la, a los valores que tenemos hoy en día. Es una tasa menor, repito, la que teníamos hace un año, que era muy alta, pero tampoco es la mejor de las situaciones. Estamos en un momento hiperrecesivo o recesivo, Y por consiguiente, los precios no son el problema para prácticamente ningún país del mundo. ¿sí? Para Uruguay, y bueno, esperemos que de esta manera se vaya corrigiendo. El otro dato que se publicó fue empleo y desempleo marzo del año 2021. Y bueno, y acá las noticias son bastante reiterativas. Si bien la tasa de desempleo cayó, cuando uno empieza a rascar adentro qué es lo que hay, a cubriñar adentro de los números, se encuentra que en realidad no son muy buenas las noticias con las cuales está este atravesando el mercado de trabajo y está bastante lejos de mejorar en el corto y mediano plazo. Concretamente tenemos casi que la, el 30% de los ocupados se encuentran con alguna dificultad que puede ser o están trabajando en negro o están en su empleo, o sea, no están trabajando en las condiciones y en la cantidad de horas que desearían. Y cuando uno empieza a ver qué es lo que está ocurriendo con los desempleados, vemos que hay algunos este casos concretos, alrededor entre 20 y 30 que de a poco se empiezan a retirar del mercado de trabajo, y eso explica buena parte de la caída del desempleo. ¿Y por qué se retiran? Bueno, algunos porque entienden que la coyuntura no da para estar buscando trabajo y otros porque directamente abandonan el mercado de trabajo cansado de buscar y no encontrar. Si sumamos estos dos, este es el 30%, 34% eh, de los que han optado por no trabajar se encuentran en esa situación o eh, no buscan trabajo directamente. Y eso es preocupante, porque en realidad lo que estamos viendo es que lejos de recuperarse el mercado de trabajo y absorber nuevos trabajadores, está expulsando personas que ya directamente ni siquiera aspiran a trabajar. Y otros datos interesantes de la encuesta del de Instituto Nacional de Estadística, aumentó el teletrabajo, casi el 15% de los ocupados están realizando teletrabajo, un número muy similar al que tuvimos en junio del año 2020, a partir de ahí vimos una baja constante del teletrabajo y empezó a subir en enero, ahora se vuelve a valores casi de junio del año 2020, y finalmente... Eh, los ocupados ausentes que son todos aquellos que siempre mencionamos tienen algún vínculo laboral todavía con su empresa pero no están trabajando por algún motivo eh, pero igual mantienen esa, ese vínculo del 17,5% de la ocupación que había en el, en el mes de enero bajó casi a la mitad, al 8% en marzo así que en síntesis no son muy malas eh, las noticias del punto de vista de la inflación se está eh, llevando, esperemos que mantenga este curso hacia números bastante más aceptables que los que teníamos hace un año y el mercado de empleo sigue con problemas Jorge, ese es el último en ajustar siempre está muy débil la economía uruguaya la recuperación de la economía uruguaya a diferencia de otras economías en otras partes del mundo y como el mercado de trabajo es el último que se acopla daría la impresión que vamos rezagado con respecto a otros países de la región, por ejemplo, en donde la actividad en el mercado de trabajo se ha recuperado más rápido que la nuestra. Está costando y felizmente tenemos la obra de UPM, porque si no la situación hubiese sido muchísimo peor. Así que esperemos a ver qué pasa en los próximos meses. Se viene el invierno, no generalmente no, no son muy buenos eh, los arranques económicos en invierno, pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa en los próximos meses. Eh, Mauro, ¿cómo se se contabilizan las personas que están en el seguro de paro en este se tipo consigue. de mediciones? Bueno, a, aparecen como eh, ocupados ausentes O sea, que mantienen alguna relación con su empresa Que todavía no han sido despedidos Y que aspiran a retomar la normalidad del trabajo en el corto plazo O sea, que se, se suman a los que tienen trabajo Sí, efectivamente Bien, y, y a su vez también los datos que te, se, toman estado público ahora, en esta fecha, pero ¿de, de cuándo de cuándo es la medición? De marzo, eh, son los datos al 31 de, de marzo del mercado de trabajo. Sí. Sí. Ah, bien, bien, bien, claro, ¿Sí? claro, entiendo. Eh, te quiero preguntar otro tema que no tiene directo vínculo con este, pero sí con la economía regional y básicamente para Argentina y para Uruguay. El precio de la soja. Este, realmente ha tenido un, un levante que llama mucho la atención, inclusive los títulos hoy de los diarios argentinos, todos hablan del precio de la soja, ¿verdad? Sí, eh, ¿De qué, fo de qué forma momento... puede, puede este, eh, impactar eso en Uruguay? Bueno, es, es buena la pregunta, porque la soja está así, superó los 600 dólares la tonelada en Chicago, es un precio muy alto, hacía muchos años que no veíamos este precio, y eso tiene... Vamos a ver, aspectos positivos desde el punto de vista que el sector agropecuario va a encontrar muy rentable la eh, la producción de soja y eso va a activar al sector primario, al sector agropecuario y al sector exportador, tanto en Uruguay como en Argentina. En el caso uruguayo, concretamente de Punta del Este, es positivo porque muchos de nuestros visitantes son productores agropecuarios y por consiguiente, eh, nada mejor que que se sientan más ricos y que tengan ingresos mayores para poder gastar más, y en este caso en turismo, si es que se puede realizar, o por lo menos para este gastar un poco más acá en Punta del Este, directa o indirectamente. El aspecto quizá más complejo es que tiende a apreciar el tipo de cambio, porque esas exportaciones fuertes hacen que entren más dólares y que el dólar baje, y de esa manera el resto de los sectores productivos pueden llegar a tener alguna dificultad. Pero por lo menos tenemos una situación que es eh, buena para los productores de soja y dado que estos países, Uruguay, Argentina, Brasil, somos grandes productores de soja, en el corto plazo por lo menos vamos a tener un viento a favor que va a ayudar a la recuperación económica, repito, para el sector agropecuario y en la medida que eso distribuye al resto de los sectores para el resto del país. Bien, gracias Mauro, interesante aporte. Bueno, como siempre, buena semana para todos, Jorge. Igual para ti, muy amable. Chao. Chao frecuencia abierta.